Vamos a saludar a Nahuel Benvenuto, que es referencia del Club Atlético Deportivo Matadero. ¿Cómo andás? Buen día. Buenos días, Juan Pablo. Bien, bien, contento. Bueno, contento, porque como han difundido en las últimas horas, eh, se hizo realidad el sueño de tener a mano un terreno. Eh, contanos, el, el, ¿el proceso de lucha, el proceso administrativo también, y qué es lo que esperan? Bueno, sin duda que es un logro principalmente colectivo, porque como yo ayer hablaba con, con Mauri Flore, que es el presidente, bueno y con toda la gente que en este momento está está empujando, bueno y, y, y terminó de, de concretar un, un primer logro, porque esto recién comienza, eh, fue todo también eh, un poco el incentivo de la gente que, que nos comprometió siempre a un poquito más, eh, desde, desde hace, digamos, cuatro años después de la pandemia nosotros nos pusimos a, tra a trabajar firme y notamos una necesidad clara que era eh, un espacio adecuado, eh, con dimensiones, y también que sea propio, porque intervenir espacios públicos por ahí, así como tienen las consecuencias buenas, también eh, por ahí nos juegan algunas cositas en contra, como nos ha pasado eh, en, en algunos de estos años. Uh -huh. Y, y bueno, esto, ¿cuándo comenzaron y, y cómo se concretó la posibilidad de que ese terreno este, pueda ser efectivamente utilizado por el club? Mira el rastreo comenzó, como te decía Juan Pablo, hace ya cuatro años. Eh, nosotros por ahí notábamos que no encontrábamos nada lindante a, a Matadero porque todos los terrenos que, que existían y que por ahí eran eh, propiedad del municipio de provincia estaban alejados. Eh, eh, le, presen le presentamos un primer proyecto uh, a los concejales de, de la gestión anterior del FREJUPA eh, Bueno, lo, lo, lo estuvieron leyendo y demás Y recién después de bueno, de, de, de un par de años eh, Se pudo concretar y dar con que a partir de la urbanización Que se está haciendo en, todo, en toda la parte anterior a, a Matadero Entre Matadero y el Club San Martín, digamos y eh, existía la posibilidad de, de un espacio y bueno y realmente nos vino como anillo al dedo porque tanto el municipio como provincia provincias sabían de la, de la necesidad y del pedido eh, y bueno no se tardó tampoco en, en, en ponernos a trabajar en, en, en la parte administrativa para para nada que se concretara ese logro. Bien. Eh, eh, cuando decís es que está entre Matadero y te referís al, al predio que tiene incluso a Martín en la Palacio, ¿verdad? El, tal cual, la, sí, sí, tal cual. Que alguna vez fue sí. la quinta de las monjas de, sí. eh, para la mirada comunitaria. Bueno, y, y ese terreno eh, ¿en qué condiciones está ahora y, y cuándo va a ser efectivamente utilizado? Bueno, puntualmente, ayer estuve mirando porque sinceramente, si bien tenía las referencias y demás gracias a Ah, bueno, gente que, que nos dio una mano en cuanto a la ubicación y demás. Eh, ayer estuve mirando y el terreno claramente es un terreno virgen. Es un terreno virgen que, sin embargo, no tiene gran grandes desnivelados que hay que rellenar y demás, pero sí hay que hacer un trabajo desde cero. Hay que hacer un trabajo desde cero, hay que tener en cuenta que también toda esa zona ha sido una zona eh, de muchos caldenes, pero pero por suerte en toda en toda la la superficie que, que va a estar ubicado el predio del club, no no no hay grandes, eh, por suerte. Por suerte porque también es medio, a mí me da cosa eh, los caldenes, pero no hay ningún caldenes. Bien, bueno. Bueno, buenísimo. ¿Y, y cuándo calculan, eh, calculan que el año que viene, por ejemplo, ya van a estar haciendo actividades ahí? Sí, por ahí es medio apresurado confirmarlo, Juan Pablo, a ver si por una cuestión de, de, de, de necesidad, te, te diría que sí pero ayer hablando también con, con los chicos que hoy por hoy están en el club, eh, me decían que este sábado, de hecho, iban a, a empezar a comenzar a planificar, a ver cómo eh, se iban a juntar ahí, reunir, y, y, y como quien dice, comerse un asadito ahí en el lugar, como para empezar a, a y afinar cuestiones que tengan que ver con, con toda la, la, la planificación del predio, cómo intervenirlo, a dónde recurrir para por ahí pedir ayuda en cuanto a su, a su disposición, porque también queremos que, que ese sea un lugar eh, que esté bien bien diseñado, eh, que después no nos, no nos cueste el doble de trabajo por querer hacer todo apurado, eh, y bueno, eh, en, ese, en ese camino eh, estamos. Perfecto. Eh, Nahuel, como decías recién, bueno ahora está a cargo del club, es el presidente del club, me, me, Mauricio Flores. Eh, ¿Vos seguís dentro del club, de la comisión, sí? ¿O, o, no, o tomaste a ver, un descanso? A ver. Me, me tomé un descanso, eh, siempre de alguna u otra forma eh, estoy en permanente contacto con los chicos y agradezco también, justo Mauro está, estaba de viaje y, y me salió la posibilidad de, de poder comentar acerca de, de todo lo transcurrido en estos días y hacer puntualmente, eh, sin embargo siempre de alguna u otra forma estamos dando una mano porque eh, eh, como te decía, el club necesita de, de, de mucha gente, necesita de, de, de muchas personas y nosotros eh, en este momento, algunos de los que estuvimos en, la, en las gestiones anteriores estamos tomándonos un descanso, pero es un, un descanso activo. Bien, bien, bueno, ¿y cómo está el club? Si bien es algo que venimos conversando, a ustedes han tenido posibilidad de contar las actividades, las expectativas, y eh, también sabemos que es un momento sobre todo económico, pero por lo tanto social complicado. ¿Cómo, cómo está en este momento? ¿Qué es lo que eh, está haciendo falta? ¿Y cuál es el vaso medio lleno? Que también está bueno hablar de, de cosas que sí. den esperanza. Me voy a atrever por ahí a comentarte, a, a, a, a contarte lo que yo hablo con mauri con los chicos si bien yo no estoy toda toda la charla que tenemos acerca del momento que no es un momento fácil no es un momento fácil para todos los clubes de, eh, para todos los clubes en general y obviamente principalmente para los de barrio por el recurso eh, se nota se nota la necesidad de los chicos están permanentes ay perdimos la comunicación. Se cayó abruptamente la línea, así como del todo, ¿no? Bueno, eh, estábamos conversando con la Nahuel Benvenuto, que como él decía, está en un periodo de relativo descanso en cuanto a su actividad dirigencial en el Club Matadero, pero que es una referencia siempre del club, él y su familia, y que además eh, encabezó buena parte de esta lucha que le va a permitir al club ahora tener ese terreno que estaba necesitando como el agua el Club Matadero. Y ahí estaba, y lo recuperamos a Nahuel para que nos redonde. Entonces, a partir de lo que él dice, conversa con los chicos y chicas del club y con el propio presidente Mauri Flores, que nos cuente eh, este momento complicado que decías, Nahuel, ¿cómo lo afrontan? Sí, sí, sí. A ver, el momento complicado es entre entre la comunidad. Yo siempre he resaltado, y no me voy a cansar de resaltar porque el club se debe a la comunidad y es la que permanente, permanentemente está colaborando ayudando, se hacen actividades por ahí pensamos que, que se va a cansar la gente cuando le vendemos alguna rifa, alguna alguna empanada, pero sin embargo siempre son lo, los que responden eh, y, y llama poderosamente la atención porque eh, la gente del barrio está en, en iguales condiciones que el club eh, pero sin embargo notan el esfuerzo y la necesidad de que una institución como, como deportivo matadero esté con las actividades actividades que se le brindan a, a, a las familias del barrio así que a partir de ahí y después eh, yo creo que esto es un gran un gran empujón para toda la comunidad necesario necesario para para poder planificar y proyectar a futuro todos juntos eh, con más fuerza eh, con más energía y bueno eh, intentar seguir creciendo que lo que se ha logrado en tan poco tiempo, eh, no ha sido sencillo, eh, pero bueno, es porque también se hace con una seriedad y una responsabilidad muy grande, eh, desde el primero al último, y, y la gente que acompañan también. Nahuel, muchas gracias, y más vale que el micrófono está abierto por si querés agregar alguna otra cosita. Sí, ayer hablando un poquito con Paola, que también le mando un saludo. a Nuestra productora, que, sí. Que, que, esto, que esto también se debe... El agradecimiento es hacia hacia ustedes porque muchas veces son los que nos permiten eh, canalizar todas nuestras demandas contar lo bueno lo no tan bueno y el tema del reclamo del espacio físico ha sido un, un reclamo constante desde todos estos años y bueno y se ha concretado concretado también por la visibilización que, que, ha, que hemos tenido a partir de, de los medios de, de, de difusión dale nahuel un gran abrazo Abrazo grande para todos ustedes, gracias. Nahuel, bienvenuto. Referencia del Club Deportivo Matadero que eh, accede al sueño de tener un terreno propio.